Radio Nauta FM y Lomberico del Mundo presentan la noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por parte de agentes de la Policía Municipal de Iguala, Estado de Guerrero, México. Se dirigían hacia la Ciudad de México para asistir de las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelonco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. A la altura de la ciudad de Iguala, los dos autobuses en los que viajaban los estudiantes fueron interceptados por la policía municipal, que, luego de hacerlos bajar y empezar a forcejear con los estudiantes, arrancó una balacera que se llevó la vida de por lo menos dos de los jóvenes. Los primeros informes de la policía del día 27 de septiembre reportaban que 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa habían sido atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. Solamente tres días después, el 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, pero 43 permanecían desaparecidos. Subimos otra vez al autobús, eh, seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para, para salir rumbo a periférico, a periférico de la ciudad de Iguala. Y nos van saliendo más patrullas, van saliendo más patrullas, las cuales al, igual nos empiezan a disparar, empiezan a disparar a los autobuses. Nos vienen disparando los municipales todavía, los disparos siguen, son continuos, no cesan. Venimos avanzando y, y ellos nos vienen disparando. Y cuando empezaron los disparos, compañeros míos se tiraron al piso. Yo di dos pasos y me aventé hacia donde estaba el autobús. Me aventé hacia donde estaba el autobús, recuerdo que me paro y cuando escucho que algo pega cerca de mí, volteo y, y una bala había pegado como a 30 centímetros de mi costado izquierdo. Yo soy seguro de que los policías, la intención de ellos era quitarnos la vida. ...era asesinarnos. Llegaron los medios de comunicación... nos llevé a donde los autobuses... nos llevé a donde los casquillos de arma... ...que le tomaran evidencia la bala que incluso quedó ahí. Estábamos en eso... ...los medios de comunicación estaban recibiendo la información... ...por parte de, de los estudiantes... ...yo estaba en la esquina... ...cuando del lado de, de periférico... ...se oye un estruendo enorme fue un estruendo horrible incluso fue un estruendo mayor que la primer rafagueada incluso un, un reportero de, de, la, de la televisora de Televisa eh, se echa a correr y me lo topo en la esquina y, y le digo por qué digo no corras digo graba eso y me dice no cabrón aquí me van a matar eh, ese ese mismo día a las siete de la mañana nos informan que habían encontrado desollado a un tercer compañero. Nos brindan la información solamente a un pequeño grupo de cinco personas, entre ellos yo. Nos muestran la fotografía y nos dicen, ¿lo reconocen? Inmediatamente lo reconocí, por la bufanda, por la playera que llevaba. El compañero no tenía la piel del rostro, no tenía los ojos... El compañero estuvo conmigo antes de que ocurriera la segunda balacera. El alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, inmediatamente fue acusado de haber sido uno de los mandantes de la masacre por su relación con el cártel criminal Guerreros Unidos, una de las organizaciones narcotraficantes de la zona. Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, que sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado, y un hermano suyo es miembro del desaparecido cártel de los Ventrán de Leiva. El alcalde habría enviado a la policía municipal de Iguala para impedir que los estudiantes de Ayotzinapa pudieran entorpecer una fiesta ofrecida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que se estaba dando en la zona a donde sucedió el ataque, justamente liderada por su esposa. Mire, este gobernador ha dicho el día de ayer Ana Esther Ceseña, economista, docente universitaria y analista internacional desde México. Que él no intervino cuando supo que estaba ocurriendo este ataque a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa él no intervino porque llamó por teléfono al alcalde de Iguala y el alcalde no le contestó el teléfono. Entonces, sí. él no podía intervenir porque cómo iba a, a pasar por encima de la opinión del alcalde. Cuando el alcalde es uno de los señalados como los eh, perpetradores de esta masacre, No importa nada la situación del país Hay quien se sienta feliz cuando está de la chingada Disculpenme encabronado, me siento con esa capa De gente a quien se la escapa, que los buenos somos más Y por eso no es capaz de gritar a Ayotzinapa Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa han sido objeto de constante represión por parte del gobierno mexicano. El último episodio había sido el 12 de diciembre de 2011, en Chilipancingo, capital de Guerrero, donde un enfrentamiento entre normalistas y la Policía Federal y Estatal dejó como saldo a dos estudiantes muertos. La normal Isidro Burgos cuenta con una larguísima historia de lucha social y de cercanía con los movimientos sociales y las capas más humildes, del pueblo mexicano. La escuela ha sido lugar de constante formación política y social. Por sus aulas han pasado Genaro Vázquez Rojas, fundador de la Asociación Cívica Guerrerense y la Central Campesina Independiente. Alberto Martínez Santiago, referente histórico de la lucha de docente en Guerrero. Y sobre todo, Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres, una de las guerrillas más recordadas en México por el enorme desafío que representó para el Estado que respondió con la guerra sucia, una matanza de civiles como pocas se han visto en la región. La vida es un internado, vamos a clases por las madrugadas, por la mañana de 8 a 3 de la tarde. Omar García, estudiante de la escuela normal de Ayotzinapa, y sobreviviente de la masacre del 26 de septiembre del 2014. Por las tardes ya nos dedicamos a trabajar las tierras o a a los talleres de carpintería, herrería, para y algunos otros talleres. Algunos otros compañeros se dedican a la banda de guerra, que son los ensayos, a la rondalla y al club de danza. Otros a hacer deporte porque están en clubes deportivos aquí en en la comunidad. No falta nunca que venga alguien de alguna comunidad a pedir que vaya al club de danza, por ejemplo, porque tengan alguna festividad, entonces quieren ver al club de danza de, de nuestra escuela participando en un programa sociocultural. No falta que comunidad te tenga algún trabajo atrasado en su comunidad y entonces vienen a pedir compañeros para que vayan a ayudar a, al trabajo de los campesinos o de la comunidad. Por ejemplo, pavimentar una calle abrir una brecha, cualquier cosa. Obviamente nuestra escuela tiene una historia larga, de 88 años, y toda su trayectoria ha sido de lucha, siempre cercana al movimiento social, al movimiento de izquierda en nuestro país. Por lo tanto, pues, para nosotros es muy familiar escuchar de sus cabañas de Che Guevara, de, de todos los revolucionarios que han intentado cambiar la situación en el mundo, ¿no? Es nuestra vida, es nuestra identidad. Aparte de que venimos del campo, pues nos identificamos plenamente con esa forma de pensar. Obviamente entendemos que hay muchas cosas que están mal en nuestro país y por lo tanto las figuras principales que nosotros identificamos como reivindicativas o si pues, que pretendían reivindicar al pueblo, pues están ahí, como Lucio Cabañas y el resto. Nosotros vemos que la privatización de la educación va cada vez más fuerte, ¿no? O sea, las intenciones de privatizarla, de quitar lo público, las instituciones está en un siempre en un, en un impulso cada vez mayor. Nuestra escuela, aparte de ser pública, también es un internado y el Estado Mexicano arguye tener mucha muchos gastos, ¿no? O sea, le genera, las normales rurales con internado le generan muchísimos gastos. Aparte de que aquí se forman personas críticas, ¿no? Entonces, pues imagínate para el gobierno privatizar nuestra educación sería de lo más importante para ellos, ¿no? Nosotros no hemos dejado nunca que se privatice, no permitimos que se cobren colegiatura, no permitimos que se cobre exámenes de admisión, eh, ni nada de eso. O sea, el muchacho que llega aquí llega sin recursos y esta es su casa, este es el lugar donde tiene comida, tiene donde dormir, tiene donde estudiar pero obviamente tiene que ser una labor social frente a los campesinos, frente a la comunidad, ¿no? Y así es como nos vamos apropiando, nos vamos, o, o la escuela se va apropiando de nosotros al mismo tiempo. Y hemos defendido pues la, la educación pública, pero tampoco nos quedamos callados ante otras situaciones, ante otros problemas. Por ejemplo, ese día íbamos a reivindicar o a recordar la masacre de 1968 en Tlatelolco. Entonces nosotros tenemos un compromiso también con la lucha social. What is up? masacre de Yocinapa dejó en claro la descomposición social que sufre hoy México en manos de políticos corruptos, de cárteles que actúan sin piedad y con la connivencia de las autoridades estatales. El Estado está muy muy frágil, los poderes locales han crecido muchísimo, se han fortalecido muchísimo y los poderes locales se están fortaleciendo, bueno, en parte por Porque ...a través de la representación este, política que tienen ¿no? los gobernadores, los congresos locales... ...pero siempre muy vinculados con las actividades mafiosas de cada región. Entonces usted va a tener en cada lugar, por ejemplo, eh, eh, elecciones en las cuales los candidatos... ...pues algunos son retirados por miedo y otros son puestos pues con recursos del crimen organizado mm. y de manera que se ha ido conformando ahí un una estructura de poder y, y eso es casi en todo el país ¿no? hay muy pocos lugares donde todavía se preserva digamos algún algún espacio un poco más eh, menos contaminado por el por estas por estas fuerzas del crimen organizado Todo esto en medio de una total y absoluta impunidad. Es decir, la sociedad ha sido colocada en una situación de indefensión casi total. Es decir, realmente la sociedad se siente muy sola, muy agraviada, muy agredida, incluso un poco, en cierto sentido, descontrolada porque no se sabe bien por dónde es por donde llegan los golpes, porque llegan por todos lados. No es, por ejemplo, una, una guerra muy focalizada contra cierto tipo de gente. O, no, es un poco una guerra eh, derramada hacia toda la sociedad y de repente puede ocurrir que es contra algunos empresarios, de repente puede ocurrir que es contra un poblado, ¿no? o contra estudiantes, o contra cualquier eh, otro miembro de la sociedad. Entonces, es una situación realmente de una tremenda inestabilidad, de un tremendo vacío del Estado de Derecho, eh, de una indefensión muy grande y una impunidad total. Ay, ¿En dónde están? ¿Por qué pasó? De dolor. Sé que la esperanza vivirá hasta el final. Ya no queremos más de tantas mentiras de impunidad. No aguantamos más. Desaparecidos 43 almas. La sociedad está movilizada, movilizadísima, yo diría, incluso en estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Que son de tanta incertidumbre, incluso de tanto miedo en muchos sentidos la sociedad se ha movilizado ahora a raíz del caso de Ayotzinapa de una manera impresionante. Particularmente, tenemos jóvenes en las calles de todas las ciudades importantes del país todo el tiempo reclamando que vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Eh, y eso es algo muy sentido para los jóvenes porque la verdad que es una guerra, eh, una guerra social, en la que gran parte de los afectados son los jóvenes, va contra los jóvenes, se mata a los migrantes jóvenes, se, se desaparece, jóvenes que son llevados, incluso hay, hay ya investigaciones sobre esto, son llevados a fincas, por ejemplo, y se les hace trabajar como esclavos durante un tiempo, sí. es decir, están ocurriendo cosas gravísimas que no salen tanto a la luz y que involucran sobre todo a la población joven, entonces no solamente tenemos estos jóvenes golpeados ya de por sí por el neoliberalismo, ¿no? Eh, por una situación económica difícil en el país que no tienen muchas, como muchas perspectivas de futuro, pero además... Son ahora las principales víctimas de estos criminales no de este de este tipo de crimen salvaje tan tan difícil, entonces claro los jóvenes por un lado están asustados, pero por otro lado ya creo que llegó el momento en que pues si de por sí van a vivir este asustados porque les puede pasar todo, pues es el momento de de tomar las riendas de sus casos y salir y están saliendo. Están saliendo por todos lados, se están levantando voces, se están organizando, se están movilizando. Hay algo muy curioso y es que en términos generales, cuando esto ocurre, por ejemplo, los jóvenes de universidades privadas no, en general no participan. Y en este caso tenemos universidades privadas de las que forman pues, los cuadros de la burguesía, digamos, que eh, los estudiantes se han movilizado, han hecho actos en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. Eh, es decir, hay, hay realmente una conmoción social y grande, amplia, que abarca muchos sectores de la sociedad. Luego de meses de investigaciones y búsqueda, y lejos de conseguir algún resultado, el gobierno emprendió una fuerte campaña en contra, de los padres y los compañeros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Mira, yo creo que el caso de Ayotzinapa marca la historia de México. El caso iguala. De por sí hay un hartazgo ya en el país. De por sí hay una separación tremenda entre el poder, entre los que están en el poder político como representantes y los representados. O sea, nosotros ya no nos identificamos con ellos. Muchas personas ya no se identifican con ellos. Todo el mundo sabe que son unos corruptos, que asesinan, que desaparecen. Muchas veces no levantamos la voz, pero en el fondo lo sabemos todos. Entonces el rol que cada uno jugó juega dentro de este movimiento, tanto universidades públicas, privadas, religiosas, artistas, escritores, periodistas, ya... Creo que es por eso, ¿no? porque el hartazgo es general y porque todos generalmente queremos un cambio. Queremos algo distinto para nuestro país, ya no lo mismo. Desde el sur, el ombelico del mundo.